Buen día, Pablo, ¿cómo estás? Bien. ¿Vos? Acá, eh, con una mañana fría, me dijo. Sí, igual que acá. Eh, eh, sí, sí. Eh, pero es normal, ¿no es cierto? Estamos en invierno. Eh, hace frío en, en La Pampa. Está. Sí, por supuesto, así debe ser. Bien, eh, Viviana, queríamos charlar con vos por el tema de las viviendas del Plan Urbanístico Caldeña. Eh, ¿qué, ¿Qué información hay para comp compartir a la, la sociedad? Estas viviendas, bueno, habían tenido alguna falla y, y estaba en garantía, bueno, había alguna duda sobre eso, ¿qué nos podés contar? A ver. Eh, realmente este miércoles se cumplió un año que se entregaron las 76 viviendas del Barrio Caldeña Eh, que debemos recordar que era un operatorio muy especial eh, eh, que se, realmente se logran terminar eh, después de muchas idas y venidas. Eh, esto lo construye una UTE eh, que había sido contratada ya por la gestión anterior eh, y eh, cuando se entregan estas viviendas después ante la primera lluvia porque realmente pasó pasaron casi seis meses la entrega, eh, muchas de ellas tienen problemas con filtraciones algunas se presentan problemas ya desde el principio, el municipio por supuesto lo, eh, quien es responsable de la construcción y de, de esos eh, temas en la empresa que construye la vivienda, mm. nosotros eh, somos Eh, en su momento quedó o somos la quien contrata a esa empresa eh, se hicieron todos los reclamos se mandaron carta documento la empresa eh, en algunas cuestiones ha respondido otras no eh, eh, y nosotros mantenemos un canal de diálogo por los canales formales con los adjudicatarios de caldeña mm. eh... Eh, realmente todo eh, eh, no Este último tiempo no hemos tenido eh, a través de mail comunicaciones de ellos y, y después bueno hemos tenido sí, conversaciones eh, y algunas se les ha mandado comunicación escritas eh, porque tenemos algunos que están con deuda de, de cuotas. Entonces, es eh, los canales de comunicaciones que hemos tenido y también... Nos hemos reunido en el municipio eh, en su momento. Ahora, el realmente la empresa ha dado algunas respuestas de algunos temas, no de todo pero bueno, lo que las casas están en garantía. Ah, eso, eh, eso. Porque, eh, no es que en un año se cae, mm. eh, sino que directamente, un año hay para hacer los reclamos, pero nosotros vamos a seguir eh, en este de reclamando a la empresa eh, con con respecto a alguna eh, vivienda o nosotros tenemos por escrito el puño y letra de cada uno de los secretarios los problemas que ellos tienen en su vivienda y eso copio fue dirigida a la empresa quien, es, eh, quien tiene que dar respuesta ante estos problemas eh, que presentan las viviendas. Claro. O sea que la, la garantía no está vencida como trascendió, eh, a pesar de que se cumplió un año, sino que el municipio hace 6 meses ya reclamó por por los daños que tienen las viviendas. Nosotros tenemos todos los reclamos uh -huh. hechos, claro, Bien. están todos los reclamos hechos. Bien, ¿Y, ¿y qué pasa con la empresa? Que bueno es una UTE de Ecop con GRG, uh -huh. eh, que son la, bueno, la, las constructoras. Eh, ¿por, sí. qué, ¿Por qué no han, no han dado respuesta a todos eh, los reclamos? ¿Qué dicen? Y, bueno, eso ya depende de la empresa. Ellos nos responden, nos van respondiendo. Eh, ellos han mandado gente acá, a Relicó, mm. para dar respuesta a los vecinos. Los vecinos dicen que eso no es suficiente. La municipalidad, en el caso de esta última vez, que eh, vinieron a ver a abertura y su relevamiento, y eh, la mayoría de los vecinos eh, puso que estaban conformes con lo que habían hecho. Ah, Bien. nosotros tenemos una planilla y ahí quedó constancia y es más, de las primeras veces también los vecinos pusieron que que nos habían visitado o no mm. eh, eh, por supuesto la empresa nos da todas las respuestas que nosotros como municipio esperaríamos y menos los adjudicatarios pero estamos en comunicación con la empresa se hace la eh, se toman los recaudos legales que hay que tomar mi, mi bien, pero bueno sí. es eh, eh, la verdad, eh, eh, se llama eh, se hace un manejo de este tema que eh, no me gusta... Eh, las casas están entregadas, se está dando respuestas, eh, es como cualquier barrio social que por ahí tienen inconvenientes. ¿Sí? ¿Y, y qué cuestiones? No, no me gustaría no. Eh, dejarle tanto tiempo, siendo que como gestión estamos haciendo muchas otras cosas también. Eh, nosotros ya usamos los canales de diálogo con los judicatarios claro. eh, Viviana, ¿y cuáles son los problemas que tienen las casas eh, que, o que tuvieron en eh, las casas en su momento? qué sé yo quiero decir, te, te tengo ahí los eh, problemas algunos estructurales más que nada el hecho que se llovió Ajá. cuando llovió en enero muchos milímetros, un poco tiempo se llovieron claro. algunas, no todas sí sí, sí, sí Sí, sí. Eh, y, Pero eh, la verdad es un barrio que desde que se entregó se, se han hecho muchas cuestiones, muchos avances y por ahí nos quedamos en esta constante eh, queja o eso que eh, en la medida... Eh, que nos da respuesta la empresa, el municipio ha dado la respuesta. Por favor? ¿Y, y, ¿Y vos considerás, porque lo, lo mencionaste así al pasar, eh, que hay otra intención eh, con los reclamos, más allá de, bueno, no, de quejas? No, no. no. Eh, eh, es como, yo vuelvo a decir, cuando se enteran los barrios de, de Lisbeth, Plan Mi Casa, mira, sí. o, o barrios anteriores, Siempre hay este tipo de inconvenientes por ahí. Lo que pasa es que acá tenemos una empresa que la conocemos. El municipio que está, digamos, en el medio y todo eso, ha hecho los reclamos que corresponden. Mm, bien. Eh, bien. O sea, no nos quedamos los brazos cruzados. Eso es lo que tienen que entender, que de la manera que nosotros podemos, eh, eh, nosotros, todo lo que había que hacer, se hizo. Bien, eh, tenés ganas de hablar de, de alguna obra que has hecho, eh, por ejemplo... No, no, por ¿no? ejemplo vivienda que no nos quedemos con las 76 ah. estas viviendas del barrio calveño, porque a su vez tenemos, eh, ahora cuando se cumplió el año veíamos, nosotros habíamos vendido terrenos en este mismo complejo, ya hoy tenemos varias eh, viviendas que han construido, que también es otra eh, respuesta a este tema que relicó, tiene un déficit de casi 600 viviendas, ah, ¿sí? sí. Eh, entonces eh, hemos tenido otra respuesta eh, con venta de terreno la gente que pudo hacer su vivienda, hay varias en este complejo. Ah. Después el tema de los otros lotes que con eh, el que se pudo pagar el barrio Calleña, eh 79 lotes que se pusieron se van a poner a la venta, que hay que inscribirse en el IPAB, en el programa Lote Propio, ya están todos hecho las calles abiertas, iluminadas, con, con todos los servicios. Son 69 lotes que Realico incorpora también para soluciones habitacionales. ¿Esos son lotes que con todos los servicios también? Sí, todos, claro. todos los servicios, cordón, juneta, iluminación, cloaca mm. gas, mm. todo tienen, todos los servicios. Lo mismo que tienen la, estas viviendas eh, al lado. Y a su vez eh, se entregaron el plan Mi Casa 1, que fueron 10 viviendas, que eso se construyeron con la empresa Zapén, mm. y las pude entregar el 2 de marzo. Son pocas en relación a la demanda habitacional. Porque recordemos que el listado de este plan caldeña eh, lo dejó por ordenanza la gestión anterior. Uh -huh. eh, no pudimos sacar eh, la gente eh, o poder seleccionar o poder sortear eh, de, del listado que teníamos de de, de, de inscripto para una vivienda social. Se están construyendo 30 viviendas del programa casa propia. Sí. Uh -huh que ya está muy avanzada, próximo, a, eh, yo creo que a fin de año se podría llegar y estamos por visitar mi casa 3, que son otras 25 viviendas. A eso me refiero, ah, que esta gestión eh, eh, ha logrado eh, poder dar respuesta a, a, a la necesidad de, de viviendas que eh, los los cuatro años anteriores eh, no se hizo una vivienda. O sea, el último barrio que se entregó fue de Milcetruco, allá por el 16, creo que fue, eh, con 120 viviendas y no se habían construido una vivienda más a Claro, porque eh, la 76... Eh, no, eh, por eso, sí. eh, mi necesidad de decir, no nos tenemos que quedar, yo entiendo, eh, las necesidades de de quienes son adjudicatarios de la vivienda caldeña, los dueños mm. hoy de la vivienda caldeña, eh, pero bueno, creo que eso no debe tapar lo macro, lo que uno puede hacer eh, en cuanto a pensar en estas soluciones habitacionales. Claro, sí, no, para reiterar, porque estas 76 viviendas de caldeña las entregaron en tu gestión. Sí, claro. sí, totalmente, sí, sí. pero eh, un paquete totalmente cerrado Eh, eh, de la gestión anterior. Un, una operatoria muy difícil de llevar adelante. esa operatoria se tenía que financiar la mayor parte la puso el gobierno nacional y el resto se tenía que financiar ay, mira no me acuerdo el porcentaje, ya, ahora creo que un 30%, se tenía que financiar con la venta de terreno dentro del mismo plan Caldeña. Imagínate, con la inflación porque no había procreado mm. era imposible y ahí tuve que pedir eh, y eh, gestionar hablar y siempre la buena predisposición de nuestro gobernador que el primer día que a mí me toca de internet y le planteeo todo eso me meji que hace tranquila que lo vamos a solucionar y se solucionó pero el gobierno de la provincia de la Pampa eh, tuvo que poner Eh, buena parte de esa y otra nosotros que vendimos algunos terrenos, salimos a vender terrenos de servicio sobre la ruta 35 para poder financiar eh, esta obra claro. costó mucho eh, financieramente y también desde la gestión pero bueno, se sigue trabajando y, y, y dando respuesta, pero no quiero por ahí que esto tape eh, eh, el las soluciones habitacionales que estamos tratando de dar. Perfecto, Viviana, bien, queríamos llevar claridad eh, y tener tu voz acá en Kermés sobre esto del plan urbanístico Caldeña. Bueno, y esto que contabas, bueno, que eh, además hay otras operatorias eh, de viviendas ahí en en Récico. No sé si quedó algo que nos quieras contar, si no, gracias como siempre, Viviana. No, no, por ahí en este ámbito estamos cubiertos y siempre a disposición cuando ustedes me llamen, yo estoy. Acá.